El cuervo vanidoso Era así una vez, una bandada de cuervos que vivía en un bosque de mangos Un día, todos estaban muy emocionados, ya que el señor Cao se iba de vacaciones Y estaba despidiéndose de sus amigos Aquí tienes mi pastel de mango especial para ti, Cao. Muchas gracias, señora Kao Toma este montón de ramitas y de resina de pino Nunca se sabe dónde tendrás que construir un nido. Gracias, Cthul. Te voy a echar de menos. ¡A todos! Y finalmente, cuando reunió todos los regalos que le dieron sus amigos, el señor Kau se fue volando. El señor Kau voló sobre montañas, ríos, aldeas y también ciudades, viendo el mundo por primera vez. Un día, escuchó un trueno y vio un relámpago Parecía que estaba a punto de llover Rápidamente se refugió en un árbol Creo que tendré que quedarme aquí esta noche No es buena idea volar bajo la lluvia Mientras el señor Kao se acomodaba en el árbol, escuchó un extraño sonido Rápidamente se asomó por encima de las ramas para ver de dónde venía aquel sonido ¡Está a punto de llover! ¡Hurra, sí! Pero, oye, ¿qué son esas criaturas? Mira eso. Está volando. Es un pájaro. Pero son tan, tan, tan hermosos. Cao el cuervo había visto pavos reales por primera vez en su vida. Y no podía creer lo hermosos que eran. Comparó sus negras plumas con las brillantes y coloridas plumas de los pavos. Y de repente decidió que no quería volver a ser un cuervo Miradme, soy todo negro y feo Yo quiero ser como ellos, hermoso y bonito Entonces el señor Cao observó a los pavos reales día y noche No podía pensar en otra cosa que no fuera a convertirse en un pavo real ¿Pero cómo? Comenzó a comer bayas como ellos, a bailar como ellos Y un día tuvo una gran idea Es una hermosa pluma de pavo real A partir de ese día El señor Kau comenzó a recoger plumas de pavo real Y cuando recogió las suficientes Cogió la resina de pino que el señor Kautol le había dado Y pegó esas plumas a su cola ¡Ah! Me he convertido en un pavo real ¡Por fin! ¡Kau! ¡Ah! ¡Es hora de volver a casa! ¡Yuhu! Así que pensando que ahora era un pavo real, el señor Kao voló de regreso a casa. La señora Kaunin vio al señor Kao y llamó a los otros cuervos. Y pronto todos se reunieron en el nido del señor Kao. Bienvenido a casa, Mr. Kao. ¿Cómo han ido las vacaciones? Te hemos echado mucho de menos. Las vacaciones han ido bien. Gracias. Pero ahora no soy un horrible cuervo. Me he convertido en un bonito pavo real. Pero tú también eres un cuervo. ¿Cómo puedes llamar feos a los cuervos? Te he traído un pastel de mango. Gracias, pero como ahora no soy un cuervo, solo comeré bayas A los cuervos no les gustaba el comportamiento del señor Cao Así que decidieron dejarle solo Pero aún así, el señor Cao no aprendió la lección Y un día tomó una decisión eh, Los cuervos son feos, ¿por qué me tengo que quedar aquí? Me voy a ir a vivir con los pavos reales Así que el señor Kao se fue a vivir con los pavos reales. Como soy un pavo real, ¿podría quedarme a vivir con vosotros? Los pavos reales lo consultaron y dejaron que aquel extraño pavo real se quedase. Pero un día comenzó a llover y las plumas de pavo real del señor Kao se cayeron. ¡Oh! ¡Tú no eres un pavo real! Soy un pavo real, como vosotros. Me quedaré aquí. Tengo plumas tan brillantes y coloridas como las vuestras. ¿Plumas como las nuestras? ¡Tú eres un cuervo! No, no soy un cuervo. Tus plumas de color negro azabache te hacen ser muy bonito. ¿Qué? Los pavos reales admiraban las hermosas plumas negras de los cuervos. El cuervo no podía creerlo. Tus plumas son muy hermosas y, lo que es mejor, te permiten volar muy alto en el cielo. Nosotros, debido a nuestras largas plumas, solo podemos volar bajo. Ojalá pudiéramos tocar el cielo como tú. ¿Pero tú? ¿Has abandonado a tu hermosa familia de cuervos y has venido hasta aquí solo para convertirte en un pavo real? ¡Qué vergüenza! Vete a casa y sé feliz por ser quien eres. Finalmente, el señor Cao se dio cuenta de su insensatez y volvió a casa. Eh, hola, señora Colin. Sé que está enfadada conmigo y me lo merezco. Intenté ser quien no soy y desde entonces he perdido a mi familia y a mis amigos. Por favor, perdóname. <risa> ¿Quieres un poco de mi pastel de mango? ¡Por supuesto, por favor! ¡Estoy cansado de comer bayas todo el tiempo! Siento mucho todo esto. Soy un cuervo, y no importa cuántas plumas me ponga, porque siempre seré un cuervo. ¡Bienvenido a casa! Por vestirse como alguien, por comer lo mismo que alguien, o por llevar su estilo de vida, no nos convertimos en ellos. Lo mejor que podemos hacer es estar contentos con quienes somos, Porque no importa quiénes somos, todos somos especiales y tenemos que vivir a nuestra manera.